Ante la dificultad de acceder a empleos formales, las cooperativas de trabajo de personas travesti trans permiten hacer frente y resistir a la expulsión laboral y a la vulneración de derechos. Este capítulo compartimos la entrevista a Cristina Campos, actual presidenta de la cooperativa Vientos de Cambio, la primera cooperativa trans de Mendoza. La suya es una historia de lucha junto a sus compañeras de militancia y trabajo. En esta oportunidad, Cristina nos cuenta sobre los comienzos de la cooperativa y nos comparte lo difícil que es trabajar de manera autogestiva cuando la sociedad discrimina y el Estado no garantiza igualdad de condiciones para acceder a un empleo. Mirá. Bueno, Yo soy Cristina Campos, tengo 55 años. ...soy presidente de la primera cooperativa Vientos de Cambio... ...la primera cooperativa trans de acá de Mendoza... Eh, ...con la cooperativa yendo para adelante... ...para ver que hasta dónde podemos llegar... ...con, con nuestra lucha... ...que es bastante, bastante lenta pero... Eh, ...bastante, digamos, eh, productiva... ...para nosotros y para la sociedad... ...mira, la cooperativa surgió por un... Eh, ...un proyecto que presentamos en el 2013 que lo hicimos con el director de Derechos Humanos, Rubén Cuello, y surgió porque eran proyectos de o de un taller de textil o de comida y decidimos, por una cuestión del protocolo de la higiene, el tema de la eh, costura. Y decidimos eh, hacer ese proyecto, eh, tuvimos alrededor de... ...casi un año esperando el proyecto hasta que salió... ...y nos dieron el lugar... ...digamos que nos... ...a ver, nos prestaron el lugar la DINAP... ...durante cinco años... ...fue un comodato que nos dieron... ...para nosotros seguir... Eh, ...estando en la cooperativa... ...y de a medida que fueron... Eh, ...se fue evolucionando digamos la idea, el proyecto... ...se fueron presentando chicas... ...llegamos hasta 16 chicas... ...para trabajar y la que no sabía que nadie en realidad sabía coser porque nadie sabía manejar una máquina del tipo que la que estamos manejando ahora, que son máquinas industriales. Y fue un tema porque no sabíamos hasta que tuvimos la idea de que, que se realidad tuvieron la idea esta gente de eh, traernos un capacitador para que nos ayudara a manejar las máquinas. Y bueno, y así surgió y a medida que fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, las chicas ya como que no le... Eh, ascendía el dinero por una cuestión de que era prácticamente nada, una plata que en realidad no no, no les alcanzaba ni para el micro, entonces decidieron dijeron mira no, yo muy lindo cuando vos necesites de, de que nosotros te hagamos el aguante todo lo que sea pero nosotros no abrimos por una cuestión de necesidad y bueno le digo yo a las chicas sigamos con nosotros hasta que y a medida que fueron eh, yéndose las chicas también Vinieron chicas. Hasta que un día decidimos en una en un debate, tipo de debate que hacíamos ahí, de incorporar gente que no fuera del ambiente travesti. Tuvieron cuatro chicas, mujeres eh, trabajando con nosotros. Tuvieron mucho tiempo también en la lucha, y estas chicas nos hacían que era Belén, Laura, eh, Susana, Eh, nos hacía mucho el aguante porque también ella, a ver, la necesidad de ella de tener hijos no es lo mismo que nosotras, que nosotras somos solas, pero también tenemos nuestras necesidades y lamentablemente eh, para ella se les complicaba mucho el venir, porque a veces no teníamos trabajo y cómo nos manejábamos por el tema del pasaje que era lo por unas vivía en la acera, la otra vivía en rodeo del medio la otra vivía que en buenmayén y nosotras también y era como que se les complicaba mucho pero siguieron siguieron, hasta que dijeron un día bueno tengo que conseguir otra cosa porque lamentablemente no da no me da el presupuesto para seguir pero cada vez que necesiten una ayuda digamos de que hay que hacer alguna reunión de que esté que las cooperativas sepan que la cooperativa está y que nosotros hemos estado Nos llaman y venimos y nos reunimos y en ese sentido nos han hecho mucho el aguante. Ya hoy por hoy, bueno, ya han ya pasado mucho tiempo, ya, como te digo, éramos 16 y ahora hemos quedado cinco, o seis chicas, que son las que son tan ahí al pie. Pero eh, eh, cuesta, cuesta mantener un lugar así por una cuestión de que será porque la sociedad a nosotros nos... Nos, ¿Cómo que se llama? Nos crucifica mucho por ser travestis, por ser lo que somos, pero yo creo que nosotras eh, no le hacemos nada, daño a nadie, no tratamos de vivir nuestra vida sin molestar a nadie, de venir a, la, a trabajar, cumplir con nuestras normas, que es el horario, eh, cumplir con lo que nos piden eh, y tratar de... de, de Yo siempre digo, no tratar de vivir, sino de sobrevivir. A ver, yo siempre dije, eh, no me quiero hacer la pobrecita, porque pobre, yo creo que pobre hay mucho. Pero yo sé que tengo una... Que siempre me dice una amiga, tenés como una empresa, nena. Y eso lo tenés que... Y bueno, yo trato de de tratar de ayudarlas y de que nos ayudemos entre nosotras, porque ahí donde nosotros estamos es eh, es como una familia, es nuestra segunda casa. Los problemas que tenemos nos los comunicamos, nos los decimos, mira no tengo esto, mira aquello, mira acá, y tratamos de solucionarlo lo que más podamos, que no es mucho, y siempre tenemos la ayuda de Marito Vargas, que es el que siempre está ahí, Perdón, y trato, tratamos de que todo sea en paz y alegría, porque la necesidad de todo es bastante eh, complicada, sobre todo para nosotros porque nos cuesta buscar trabajo, nos cuesta que, que nos miren bien porque lamentablemente nos miran mal. En realidad el proyecto nosotros lo hicimos para sacar chicas de la calle para tratar de que no, no corran el riesgo de que las maten, de que las apuñalen, de que las maltraten. En el, en el taller está el espacio para todas las chicas. Siempre dije, el espacio está para todas las que quieran venir y, y, y sumarse. Todas. Nosotros tampoco nacimos sabiendo, y menos con esto. Nosotros nos tiramos la pileta y dijimos, vamos por este proyecto, si no sabemos, aprendemos. Porque siempre yo dije y siempre decimos, uno no nace sabiendo. Nosotros las que estamos ahí, nadie sabía. Nadie sabía coser ni enhebrar una aguja. Pero, a ver, una mano que nos den trabajo para que nosotros estemos medianamente bien y las chicas también. Hemos pedido mucha, muchos recursos, digamos, para para que nos manden un un cómo que se llama un palacio de moldería, para y no hay caso. Nosotras mismas, sabe lo que hacemos en la cooperativa. Rompemos unas remeras y ahí sacamos el molde y así no nos las rebuscamos. Por eso la cooperativa va avanzando tras años. No vamos a llegar nunca al cupo acá por una cuestión del gobierno que tenemos, que no nos deja avanzar en eso. Yo creo que un, eh, un trabajo formal, yo creo que a cualquiera le cambia la vida. Anímicamente, emocionalmente, económicamente, socialmente y sobre todo por las familias. Porque hay muchas que le dan la oportunidad y... Yo te lo digo por experiencia, porque la cooperativa, a ver, te estoy dando la posibilidad de conocer un ambiente sano, más allá de sano, seguro, sobre todo. Aprender un oficio, porque mayormente nosotros, las chicas, ¿qué hacemos? No tenemos para comprarnos ropa. Buscamos un pedazo de tela, nos hacemos una remerita, unas calcillas y ya quedas divina. Entonces, no podés llegar a, a, a hacer esto, siendo que te estamos brindando Eh, un espacio físico al cual eh, no corre el riesgo de que te apuñalen afuera, te roben, o lo poco que has ganado te lo saquen que más allá lo podés hacer, pero hacerte un oficio. Para mí esto lo que yo estoy haciendo ahora es un oficio, porque yo no sabía, para mí un oficio. Por eso yo digo, eh, está bueno eh, Que el cupo se dé de una vez por todas a un 100% de muchas chicas acá. No un 10, o un 40, o un 50. Porque hay muchas chicas, muchas chicas que yo conozco que son inteligentes, tienen estudios secundarios, y lamentablemente la sociedad, ¿qué hace? Te, te lleva a la prostitución, a pararte en una esquina, a que te roben, a que te maten. ¿Qué pasó con Melody? Entonces no queremos que haya más una Melody queremos todas vivas las queremos todas vivas y sanas y que sean eh, producto de la sociedad buena y bueno ¿qué le diría yo lo veo como un chico un hombre que son los que más nos discriminan, los que más nos, nos tratan como que somos extranjeros, eh, este si bien decirlo, o que somos personas de, de otro mundo, que no no no no tendríamos que existir según esta persona, yo lo veo, y a esta persona le diría que que tenga una mentalidad una mentalidad más abierta. Que esa persona, si es un hombre, va a tener hijo y que con el tiempo no sabe si el hijo le va a salir como nosotras y qué haría él si tiene una hija travesti o un hijo gay o una hija lesbiana, si la aceptaría o no, entonces yo a él le digo con un... Con la mano en el corazón que tenga más que no el que sea más inclusivo ante la sociedad y como sociedad porque lo es parte de la sociedad lo, lo invito a que apoye más a la sociedad de las chicas tan y que no sea tan heterosexual, que no sea tan mente cerrada.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 Sin embargo, en un escenario de crisis política, económica y social, la posibilidad de que el trabajo cooperativo sea una opción laboral para las personas travestis y trans se encuentra con muchos obstáculos y fuertes resistencias de grupos sociales o sectores políticos. Por eso, la reflexión, la lucha y la organización colectiva son fundamentales para garantizar y conquistar más y mejores Derechos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Táper. ¿Vos ya saliste? Mm, Salí del Táper. Informa. Agencia de Información Laboral Radio, Colombia. La ponencia de la reforma laboral fue radicada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El documento de 82 artículos está listo para su primer debate en el Congreso y la Universidad Industrial de Santander, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y trabajadores y trabajadoras se dieron cita en Bucaramanga para socializar la reforma a través del foro Reforma Laboral por el Cambio. El profesor universitario Diego López, quien hace parte de la Corporación Justicia y Libertad y fue uno de los organizadores de este evento, nos contó sobre la importancia y finalidad del foro La Reforma Laboral, Trabajo por el Cambio. La importancia de este evento creo que radica principalmente en dar la posibilidad a la universidad pública pero también a diversos actores sociales de entrar en el debate de la reforma laboral en conocer las perspectivas que más le favorecen en relación con la reivindicación y recuperación de derechos que pretende desarrollarse a través de la reforma laboral. Nuestro objetivo principal era eh, permitir la generación de un foro en el que se discutieran precisamente los elementos más importantes en términos de avances y materialización de los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, que vemos reflejados por supuesto en la totalidad del articulado que se propone por parte de la reforma laboral que coordina la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Creo que efectivamente una de las conclusiones que hemos sacado desde de, de estos espacios es la necesidad de continuar haciendo pedagogía con los trabajadores y las trabajadoras, no solamente formales sino también informales. De este evento en coordinación entre todas las organizaciones sociales, la Universidad Industrial de Santander, se va a recopilar las ponencias, las intervenciones, las inquietudes, las preguntas que se han logrado rescatar de este espacio de reflexión académica en el que participamos y esperamos a llegar estas consideraciones al Congreso de la República para que sean tenidas en cuenta en el marco de este debate que va a iniciar alrededor de la reforma laboral. Existen muchos mitos alrededor de la reforma laboral. Uno de ellos es sobre la contratación. Algunos detractores de la reforma laboral han difundido que esta propuesta acabaría con los contratos a término fijo y con los de obra labor. La representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral y quien participó en este evento, nos explicó sobre las formas de contratación que se propone en la reforma laboral y de la regulación del contrato a término fijo. En la reforma laboral no eliminamos el contrato obra-labor ni el contrato a término fijo porque entendemos que la economía y los distintos sectores tienen unas necesidades específicas. En este caso lo que nosotros sí queremos es que la regla general sea el contrato a término indefinido porque cubre todos los derechos y prestaciones sociales, cubre toda la seguridad social, entre otras. Sin embargo, en el contrato a término fijo ponemos una limitante clara y es que no se puede abusar del contrato a término fijo para de alguna manera eludir las responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras y así precarizarlos. Hay trabajadores y trabajadoras que duran con un contrato a término fijo 20, 30 años, eso no lo podemos permitir. Así que le hemos puesto un término al contrato a término fijo y es de tres años. En el primer texto radicado por el gobierno era de dos años, En la ponencia que vamos a llevar a primer debate es de tres años, es decir, que si usted es un trabajador o trabajadora con un contrato a término fijo y llega a tres años, es decir, se le han renovado varias veces, varias veces hasta tres años, usted tiene derecho a que ese contrato se vuelva a término indefinido. Los más jóvenes están presentes en la reforma laboral y es a través de los contratos de aprendizaje. La ley hasta ahora establece que el contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas en las empresas. En contraprestación, los jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede ser un salario mínimo o incluso menor a esa cantidad. La reforma hace ajustes a esta modalidad para que de llegar a ser aprobada los aprendices cuenten con un contrato a término fijo que les brinde todas las garantías como el pago de la seguridad social. Bueno, esta reforma está pensada particularmente en jóvenes porque buscamos formalizar por lo menos a 200.000 estudiantes aprendices del SENA. Necesitamos devolverle la laboralidad al contrato de aprendizaje. Por varias razones, el primero y el más importante, la primera razón es que necesitamos que ese contrato de aprendizaje sea contado como experiencia, como el primer trabajo de estos jóvenes y de estas jóvenes. Lo segundo porque necesitamos que justamente con esa experiencia coticen prestaciones sociales, que empiecen a cotizar porque ya le están aportando al sistema productivo del país. Lo tercero es que necesitamos que la monetización del SENA no sea más rentable y no sea más llamativo que contratar aprendices del SENA. Y lo último es que evidentemente lo único que tenemos que hacer en este término no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino que también tenemos que poner todo de nuestro trabajo para que el contrato de aprendizaje y los aprendices del SENA vayan realmente a lo que tienen que ir. A aprender. El senador de la República, Wilson Arias, también participó de este foro. Nos explicó que el propósito primordial de la reforma no es generar empleo. En reformas anteriores se ha precarizado a trabajadores y trabajadoras y no se ha generado empleo. Destaca que entre mejores condiciones laborales tengan trabajadores y trabajadoras, mejora la economía y se podrá generar empleo. Es la primera reforma laboral en mucho tiempo que quiere darle derecho a los trabajadores y por esa vía beneficiar el mundo del trabajo en todas sus partes, además, tanto de trabajadores como los capitalistas que podrían resultar inclusive beneficiados de este proceso. Y de otra parte porque la reforma laboral moderniza las relaciones laborales, tenemos relaciones casi que premodernas a veces, cuasi feudales en la zona rural, por ejemplo, con sometimiento de grupos poblacionales tan importantes como las mujeres trabajadoras del hogar, por ejemplo, para mencionar apenas uno. Y al propio tiempo, esa modernización se complementa muy bien con los propósitos de reindustrialización y reagralización del país. No es posible que la economía en su conjunto prospere en este marco de asimetrías, no solamente de poderes en el mundo del trabajo, muy poderosos unos, muy débiles de los otros, sino también de falta de ingreso. Está comprobado que... Si los trabajadores no tienen mayor ingreso, la propia economía se deprime. No hay capacidad de compra de la población. Una de las formas más importantes de redistribución del ingreso, una que no solamente, pero la más importante, es la que se hace por la vía laboral y salarial. Con mucha frecuencia a una reforma laboral no la sucede, por ejemplo, el crecimiento económico, pero tampoco al crecimiento económico no siempre le sucede la ampliación del, del número de puestos de trabajo. No hay relación. Por ejemplo, a veces una reforma laboral da en que crezca mucho la economía, pero en el sector financiero. ¿Por qué? Porque crecieron los bolsillos de Sarmiento Angulo, de Gilinski, de Julio Márez Santo Domingo. No porque se produzca empleo. No es verdad que siempre que crece el Producto Interno Bruto, crezca el empleo en Colombia. Y tampoco es verdad que siempre que hay una reforma laboral que deprime los salarios de la gente, aumenta el Producto Interno Bruto. Puede ser al contrario. Un pueblo con mayor capacidad de compra... Un pueblo con ingreso disponible es probable que produzca mayor demanda agregada, es decir, más capacidad de compra de la gente. Ahora, insisto en algo que he estado explicando, porque creo que tener honradez intelectual. No basta con incrementar los salarios de la gente para que aumenten las empresas tampoco, no. Hay otras medidas complementarias, esa es muy importante, pero también hay que proteger la producción nacional, porque si usted trae manufacturas producidas con trabajo esclavo en Vietnam en el sudeste asiático y en China pues entonces el empleo se le va para China de modo que una política arancelaria también es buena y hoy por ejemplo a esta hora si usted acepta que el Banco de la República aumente como está aumentando las tasas de interés va a agravar el problema que hay mundial en materia de vivienda en toda parte La construcción de vivienda está retrocediendo por mil razones y si a eso en Colombia se le agrega un Banco de la República que aumenta las tasas de interés, va a marchitar, está deprimido en este momento de la construcción de vivienda. Es decir, una política, quien lo iba a pensar, alguna gente no piensa que es así, de alza en las tasas de interés, deprime la industria, deprime el empleo, pero le llena los bolsillos a que no adivinen a quién. A Luis Carlos Sarmiento Angulo para mencionar uno de ellos. A su vez, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, nos explicó por qué con la reforma laboral ganan trabajadores y trabajadoras, pero también es beneficiosa para los empresarios. Bueno, con la reforma laboral ganan los trabajadores porque se les da unas garantías de estabilidad laboral, se les permite recuperar garantías laborales en materia de recargo nocturno, del pago de dominicales ganan los trabajadores porque los contratos a término fijo se terminan limitando de tal manera con la población que trabaja siempre en funciones permanentes y misionales pues van a tener la posibilidad de que tengan contratación de manera indefinida para que tengan estabilidad y posibilidad de proyección en ese sentido los trabajadores vinculados formalmente van a tener esas garantías porque si los trabajadores ganan mejor tienen certezas de ingresos pues van a distribuir en la economía y eso va a contribuir incluso a los otros trabajadores potenciales porque sería reactivar la economía y que puedan otras personas vinculándose a dinámicas laborales formales. Bueno, con la reforma laboral también ganan los empresarios, pero si logramos también transformar la mentalidad de un sector de los empresarios que se ha quedado con el discurso uribista y neoliberal de que sus empresas prosperan si tienen a los trabajadores en precarias condiciones laborales. Es decir, si logramos que una base importante de empresarios entiendan que la dinámica económica se fortalece con la población teniendo buenos ingresos, ellos van a entender que eso va a redundar para que sus empresas puedan ser más productivas y tengan una base demandando sus servicios, demandando sus productos y eso evidentemente le sirve a ellos y le sirve a todo el país. Así que lo que hay que superar es la lógica de que el empleo se aumenta cuando le quitan derecho a los trabajadores. Eso también van a ganar los empresarios, fortalecer la dinámica económica. La reforma laboral denominada Trabajo por el Cambio se construyó desde las mesas tripartitas con participación de las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno. Se recogieron cerca de 3.000 propuestas de 34 mesas realizadas en los diferentes territorios, iniciativas presentadas en los diálogos regionales vinculantes y analizadas en las subcomisiones de la reforma laboral. Ahora está haciendo su curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El Foro Reforma Laboral por el Cambio fue organizado por la Universidad Industrial de Santander y contó con el apoyo y participación de organizaciones como la Corporación Justicia y Libertad, ILAU, FESCOL, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y la Escuela Nacional Sindical. Cabe destacar las ponencias realizadas por los estudiantes del Semillero de Investigación de Estudios Sociales del Trabajo. Informa. Umbra Medio Comunitario, Ecuador. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de conectar con ustedes en este momento muy alegre para las comunidades de la cuenca del río de Pamba y para el proyecto Dulce Pamba, eh, uh -huh. de la organización de la cual formo parte estamos muy contentos que la autoridad única del agua en este caso el ministerio de ambiente y agua y transición ecológica ha tomado una decisión responsable ética y basada en, en información rigurosa de revertir la autorización de agua de la empresa hidroeléctrica hidrotambo después de cinco años cuatro años disculpe de incumplimiento de condiciones de proveídas por la misma autoridad de agua para proteger tanto lo social como ambiental en la cuenca del río Dosfamba. Mhm. Uh -huh. uh, Rachel, te saluda Gabriela Peralta, un gusto poder conectarnos por acá por esta señal de Huambra medio comunitario. Nada como Para poder contextualizar un poco la audiencia, porque recordemos que el, justo lo sucedido en, en las 140 comunidades de, de Dulce Pamba no es de conocimiento público, digamos así. Entonces nada más como para contextualizar, cuéntanos un poco eh, cuáles han sido las múltiples y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos que han tenido que vivir justo la, los moradores, los habitantes de estas 140 comunidades. De acuerdo, eh, y también quería explicar que yo he estado acompañando a las comunidades uh -huh. en esta lucha en este proceso socioambiental desde hace 10 años, pero su proceso tiene 20 años. Uh -huh. eh, inició en 2006. Entonces, o oh, 2005. Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba son mayormente agricultores, campesinos e indígenas. Eh, dependen del agua como todos dependemos del agua, pero aún más como personas que labran la tierra y producen los alimentos que comemos en las ciudades del Ecuador. La hidroeléctrica San José del Tambo es una hidroeléctrica a pequeña escala que desvía aguas fuera del río Dulce Pamba en un tramo de tres eh, kilómetros para producir electricidad y devuelve el agua al río tres eh, kilómetros aguas abajo. La central hidroeléctrica, lamentablemente, fue muy mmm, irresponsablemente planificada. No hubieron estudios hidrológicos realizados que reflejen la realidad hídrica de la zona. Entonces, cuando se construyó, no tomaron en cuenta los riesgos de... Um, desviar un río hacia la comunidad San Pablo de Malí, de construir obras de captación que desvían aguas decrecidas hacia la comunidad San Pablo de Malí y tampoco analizaron la situación de escasez de agua en la época seca y cómo este escasez de agua afectaría a la naturaleza y también a las comunidades, las 140 comunidades campesinas que habitan en la misma cuenca Entonces, cuando terminaron de construir la hidroeléctrica, resultó que no había suficiente agua para que la empresa opere a su capacidad instalada en la época seca. Por lo tanto, la, la empresa comenzó a oponerse a los usos de agua de miles de personas campesinas de la zona. Hasta el momento, la hidroeléctrica Hidrotambo se ha opuesto a los derechos al agua de 3,200 personas de las comunidades en procesos administrativos en el Ministerio de Ambiente y Agua. Además, la empresa Hidrotambo, para aprovechar de mayor caudal de agua, comenzó a dejar seco 3 kilómetros del río Dulce Pamba y llevar todo el agua mediante tubería fuera del río para generar electricidad. Entonces, estos 3 kilómetros secos del río tuvieron y siguen teniendo un impacto gravísimo en la vida acuática del río. Las comunidades alrededor son comunidades pesqueras, dependen del, de la pesca para una fuente importante de proteína, es una parte de su cultura. Pero ya los peces, especialmente migratorios, no pueden desplazarse por estos 3 kilómetros secos del río. Y finalmente, cuando se terminó de construir la hidroeléctrica, fue diseñada de una forma que evacúa excesos durante la época invernal hacia la comunidad San Pablo de Malí. Esto significa que aguas, escombros y sedimentos, cada vez que crece el río, se direccionan con altas velocidades hacia la comunidad y se ha ido desmoronando partes de la propia comunidad. Se han ido 13 casas en el agua. Lamentablemente, hemos perdido a, a tres personas en el agua, se han muerto y Más de 33 pincas han sido destruidas parcial o completamente. Aparte de estos tres problemas, del diseño y la implementación de la hidroeléctrica, la empresa ha usado violencia y criminalización para lograr sus fines. Desde 2006 hasta la actualidad, han hecho uso de las Fuerzas Armadas del, del Ecuador para reprimir la protesta legítima social Eh, hay muchas personas que han sido heridas debi debido a este actuar. Además, han tanto el Estado como la empresa han eh, impulsado procesos de criminalización indebidas a personas luchadoras y defensoras de derechos humanos, incluyendo mi persona, pero muchas otras personas también. Entonces, es realmente una implementación sumamente irresponsable de una hidroeléctrica, de todas formas, sociales, ambientales, etcétera. Ajá. Y y eh, ahora, y ahora sí. con esta reversión eh, que autoriza ya el Ministerio del Ambiente, ¿qué va a pasar con todas estas consecuencias? Porque bueno, finalmente la hidroeléctrica no va a poder ocupar el agua, uh -huh. pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con el desvío del río? Correcto. La esperanza es que con esta reversión, como la empresa hidroeléctrica ya no puede operar, que se tomen medidas urgentes para corregir estos problemas gravísimos. Uno es que se devuelve el río al cauce original. Esto no solamente es una medida que debería ocurrir cuando se suspende o se cierre las operaciones de esta hidroeléctrica debido a lo dicho en el estudio de impacto ambiental de la empresa, que propiamente dice que devolverán el río al cauce original. Pero también un informe reciente de la Secretaría de Gestión de Riesgos recomienda esta actividad de manera urgente, especialmente en el contexto de la época invernal fuerte de este año. Por otra parte, se espera que de manera inmediata, cuando llega la época seca, la hidroeléctrica deja de bloquear todo el cauce del río con muros de piedras y permita, una vez um, que remuevan este muro de piedras, que fluya el agua por el cauce del río pamba y pueda, poco a poco, recuperarse la vida acuática del río. Um, La reversión como acto o resolución administrativa quita la autorización de agua de la empresa Hidrotambo, pero sí tiene que haber más medidas urgentes uh -huh. tomadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, Secretaría de Gestión de Riesgos, eh, la prefectura de la provincia Bolívar y el gobierno autónomo descentralizado del contón Chianes uh, municipal, porque cada una de estas entidades tiene competencias, Que les requiere tomar acciones urgentes para proteger la naturaleza y para proteger a las comunidades ante el riesgo inminente de inundarse de nuevo. Uh -huh. Rachel, eh, nada más como ya casi para acercarnos al, al final de la entrevista, preguntarte un poco, eh, en términos de reparación integral, ¿qué le, qué le exigen al Estado ecuatoriano? Sí, sí. Um, las comunidades de la cuenca del río Dulce Pamba, yo he vivido, como digo, 10 años en, en las comunidades y he conversado con muchas personas y lo que yo más escucho es que no se busca reparación económica uh -huh. per se, claro que sí es importante, pero más lo que se busca es recuperación de su río, que su río se devuelva al cauce original, que vuelva a tener vida acuática, que vuelva a ser un lugar donde la comunidad puede tener sus actividades culturales y sociales y que ya no cause un riesgo inminente de inundación a las personas de la comunidad. Además, algo que yo he escuchado que es muy importante para las comunidades es que quede libre los caudales de ríos vertientes y quebradas del río Dulce Pamba para la adjudicación de aguas para soberanía alimentaria. Las comunidades son la base de la soberanía alimentaria para Ecuador y, y para las propias familias de la zona, pero sin autorizaciones de agua o con autorizaciones de agua opuestas por Hidrotambo en procesos largos, burocráticos, administrativos, Las personas no pueden con confianza invertir en sistemas de riego, por ejemplo. Entonces quieren que haya una protección y libertad en relación con acceso al agua para poder ejercer de una manera real la soberanía alimentaria. Rachel, muchísimas gracias por esa entrevista. Y bueno, vamos a seguir pendientes de lo que suceda usada con las comunidades. Eh, se viene el fenómeno del niño, evidentemente, y eso también sabemos que va a afectar a lo que es eh, las, las comunidades del río Luzlepama. Muy amable, muchas gracias a ustedes informa radio fogón el hoyo Chubut. Eh, bienvenidos eh, somos parte del nodo de red por mi identidad tomar cantina del paralelo 42 de la asociación Abuelas de plaza de mayo y es el primer, la primer sede, voy usar la palabra sede, a mí la palabra nodo no, no me cierra, sí, sí. es una sede. Este, la primer sede que tenemos en la zona, la primer sede oficial, y por eso estamos haciendo acá, en el municipio... Hola, señor Intendente, ¿cómo le va? bienvenido eh, buenas tardes, gracias por haber venido. Eh, esta presentación, porque de alguna manera, Eh, también en el lago pueblo ha habido muchísimas actividades relacionadas sobre todo durante esta última gestión de gobierno con el tema de derechos humanos y de abuelas de plaza de mayo eh, en el verano se hizo la presentación de retratos recuperados años antes vinieron del banco nacional de datos genéticos y toda una serie de actividades entonces nos sentimos muy cómodos de poder hacer la presentación del nodo aquí eh, Nosotros somos parte, no no estamos en el mapa todavía. Ya van a poner de todo de toda esta estructura que es parte de la organización de abueles abuelas de Plaza de Mayo. Hay sedes de la red por identidad en todo el país. Estas sedes se crearon porque justamente pueda haber nietos y nietas apropiados en cualquier lugar del territorio. Y había que cubrir todo el país, y también hay eh, sedes de la red por identidad en, en Europa, en algunos países de Europa, para que las personas pudieran acercarse si tenían dudas sobre su identidad. Que esta es nuestra función. Nuestra función es muy, muy acotada. Nosotros estamos para difundir las actividades de Abuelas de Plaza de Mayo fomentar las políticas de memoria, verdad y justicia y si alguna persona tiene dudas sobre su identidad si cree que es hijo o e hija de desaparecidos o si tiene datos sobre alguna persona que puedas haber sido apropiada durante el último de los terrorismos de Estado en nuestro país se puedan acercar a la sede nosotros recibimos esa inquietud hay una serie digamos de... hay un protocolo, que se debe seguir, es de extrema confidencialidad y hacemos el acompañamiento a esa persona para que su inquietud llegue a Capital Federal donde está la Casa Central de Abuelas de Plaza de Mayo. Esa es nuestra función, hasta ahí llegamos. Lo que luego ocurre con esa situación es de extrema confidencialidad y este es lo importante, esto es lo que ha dado garantía y nos ha permitido al día de hoy recuperar 132 nietos el ser sumamente delicados con la información el no cejar en buscar a los nietos y nietas pero en preservar, porque es un tema muy delicado en preservar la identidad de las personas así que... y por supuesto, abuelas amplió amplió, o sea, hay cursos de capacitación para docentes cursos para organizaciones sociales cursos para personas que trabajan en el estado, este y nosotros tenemos que difundir. Somos un grupo de ciudadanos, ciudadanas, me gusta usar esa palabra, militantes, militantes de acá de la zona de la comarca, acá las compañeras del agopueblo Liliana, Sandra y también habemos de Bolsón, Guadalupe, de los Oscar, Daniel, Juan Y Priscila está estudiando en en este momento eh, cruzando en en Puyehue. ¿Quién me falta? Norma. ¿Dónde está? No la veo. Por eso le estoy buscando. <ríe> no eh, norma de Puyehue y Atilio que por un problema de salud no no pudo no pudo estar. Así que tenemos cubiertos eh, quería, inicialmente quería las, que las funciones esas. La ahora que paso el, ah bueno listo. Hasta pues sigo con la red. Vale, gracias el nodo o sede de Comarca Andina del Paralelo 42 es muy amplio porque si bien estamos eh, compañeros de bolsón El Hoyo, Lagopuelo eh, Epuyén también nos falta tener lo que es el departamento de Cusano que esa es nuestra idea Cholila también así que es un, un departamento amplio en el que vamos a ir ampliando digamos eh, personas que se sumen a este trabajo de eh, difundir la, las políticas de las abuelas de, plazo de, de plaza de mayo para la búsqueda de los nietos y bisnietos de eh, los de, digamos los hijos y nietos de los desaparecidos por el terrorismo de estado política que se llevó a cabo a cabo no solamente por los genocidas sino también por los Este, los civiles que estuvieron en ese periodo la búsqueda hoy se amplió desde el año 1974 a 1983 y bueno esto es un trabajo arduo más en las zonas de la Patagonia que en muchos lugares se dijo o se sigue sosteniendo que acá nunca pasó nada nosotros hasta este momento dependíamos del nodo de que está Uh -huh. digamos del nodo de ahí no, en el mapa no está acá. es que el trevelín hay un nodo hace 16 sí. años y sí, es claro nosotros y dependíamos el... El... tampoco tampoco está pero, Bariloche no. Bariloche tampoco está pero figura está, figura en la lista ¿eh? Bariloche que Bariloche abarcaba sí, hasta eh, hasta San Martín de todas maneras eh, creo que se cerró el nodo o sea eh, el nodo de... el nodo de la costa está, no, no está activo no está activo en este, no está momento. Activo en está este activo. momento el de el entreleo está activo sí. de todas maneras esto significa que es un proceso o digamos que van, son lentos que no, bueno el entreleo digamos tiene una historia muy viva y, a, y activa por supuesto de todas maneras eh, esto van a hacer que nosotros tengamos que no, no, esto no es automático ni ni siquiera no es este, que las personas van a venir a referenciarse eh, rápidamente pero sí es importante la difusión la visualización con este trabajo que venimos sosteniendo los que somos las que somos y somos defensores de los derechos humanos así que bueno esta es la importancia de, y gracias a los que se se acercan para digamos conocer esta esta digamos política de la identidad de los derechos humanos por las abuelas y aparte la otra cosa que es importante eh, es que bueno, que está en todo el país y bueno, Pero nosotros está... trabajamos junto con la CONADI sí. Abuelas de Plaza de Mayo trabaja interrelacionada con la CONADI que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad bueno. y trabaja en forma interrelacionada, por eso estamos hoy acá también, dijimos este día con el Banco Nacional de Datos Genéticos Informa. Canal Caribe, Cuba. Una cerrada ovación recibió el cantautor Silvio Rodríguez a su entrada al aula magna de la Universidad de La Habana. A este emblemático sitio llegó acompañado del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de la rectora de la institución, Miriam Nicado, quien en ceremonia académica le confirió al cantautor el título Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanidades. La rectora de la Universidad de La Habana, al leer la resolución que otorga el título honorífico, detalló que fue la Facultad de Filosofía, Sociología e Historia quien presentó la propuesta, reconociéndose así al fundador del movimiento de la nueva trova, al creador de cientos de composiciones, al hombre que siempre ha estado a favor, dijo, de las causas justas y quien ha tenido por años una estrecha relación con la colina universitaria. Desde su accionar como artista ha sido cronista excepcional de la historia de Cuba y conciencia crítica de la sociedad. En tal sentido, es un ejemplo cimero del compromiso del intelectual revolucionario que con su obra realiza un extraordinario aporte a la comprensión humana y al civismo, a la creación política implicada con la revolución social. Las palabras del odio estuvieron a cargo de Manuel Calviño, reconocido profesor universitario y amigo de Silvio, quien en nombre de la comunidad académica evocó los orígenes del trovador en San Antonio de los Baños y otros momentos trascendentales de su fructífera vida, entre ellos la fundación en Manzanillo, del movimiento de la nueva trova hace medio siglo y sus presentaciones en esta colina porque Silvio es, sentenció Calviño, un hombre de esta universidad. Termino recordando un axioma del apóstol. Honor a quien honor merece. Es eso lo que afirmamos hoy aquí. Por causa de honor estamos agradeciendo y reconociendo a este reparador de sueños que no dudó nunca y que tenía, cito, bien claro, desde los 20 años que mi país era mucho más importante que yo. Gracias Silvio por aceptar este título de Doctor Honoris Causas en Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad, por permitirnos esta veneración que noblemente nos sube a tu estatura. Las y los profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana tenemos en ti, Silvio Rodríguez Domínguez, un hermano que arde, un hermano de suerte, de vida, de historia, de sueños. Un hermano con quien ratificamos... Los compromisos de hoy, en todos los segundos, en todas las visiones, somos y seremos los que podemos sonreír en plena luz. Los que repetimos desde la profundidad de nuestra alma cubana, de nuestra vocación universitaria y revolucionaria, yo me muero como viví. Silvio Rodríguez, en sus palabras, agradeció a la Universidad de La Habana la entrega del honoris causa, máximo título académico que confiere en la institución que cumplió este año 295 años de fundada. Es indescriptible ser reconocido por la institución educacional por la que han pasado y han hecho historia tantas personalidades. Muy especialmente si esto ocurre en el país en que nacimos. Decir gracias es poco para un abrazo tan generoso que abruma. Gracias también a nuestro querido Manolo Calviño, hermano, por su elogio. El cantautor recordó además momentos de su vida vinculados a la colina. A sus autoridades les manifestó que llevará en su corazón este estímulo en representación del movimiento de la nueva trova, Y como bien saben hacer los poetas, en cuatro décimas resumió la intensa historia de su vida creadora. Nunca me creí importante y menos imprescindible. Me parecía increíble poder salir adelante. Me sentía un habitante sin comienzo ni final, un impreciso animal del oscuro, una cigarra, hasta que una guitarra me sumergió en su espiral y en ella me vi buscando la melodía que faltaba, versos que nunca encontraba y allí estaban, esperando. Y lo que hallé, fui soltando como mi respiración, fuera impulso o reflexión, fuera sueño o pesadilla, y hasta mirando una silla apareció una canción. Siempre cantando de frente, nombré lo que distinguía, Si podía o no podía, me lo contaba la gente. Siempre creí en la corriente matinal de los sinceros, y cuando me dieron cuero por cantar lo que pensaba, cantando más me aliviaba, pues cantando su vero. Solo existir era un reto en un mundo hecho por hombres. Ya todo tenía su nombre bien acuñado y completo. Y sin faltar al respeto de lo que lo merecía, ofrecí lo que creía en mis compases y versos. Pedacito de universo hecho de noche y de día. Gracias. La ceremonia académica concluyó con la música de Silvio interpretada por decenas de voces del Coro Nacional de Cuba, quienes con su talento también honraron en esta aula magna a uno de los intelectuales cubanos de mayor reconocimiento en Cuba y el mundo. Humo, William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Radio Purruf, o Almapu. Bueno, hemos venido a presentar un recurso por los, por los peñas que fueron secuestrados otro día, el 7 de, de mayo, en la cárcel de Angol, y que fueron trasladados de distintas cárceles. Estoy hablando de la cárcel de Puerto Montt, Rancagua y Concepción. Entonces aquí nosotros veíamos de que si aquí se vulneraron derechos de los peñas. Así que por lo tanto, también, no creyendo mucho en la justicia, igual, pero es un proceso que teníamos que hacerlo porque al final detrás de, esto, de todo esto, los peñes son personas. La diferencia es que son mapuches. Y aquí también el tribunal debería, de alguna manera, la corte acá pronunciarse. Se ha hablado de que los peñes probablemente habían secuestrado a personas, pero ahí Por ejemplo, es un trabajo que nosotros desde el año 2009 lo hemos venido trabajando tomándolo un poco del convenio 169 que el derecho que tiene el que cada persona que si pertenece a un pueblo indígena o mapuche, en este caso nosotros mapuche, todo el trabajo, el módulo que tenían ellos, ahora se habla de privilegio y si no... Yo no ha sido diputado, tampoco hemos sido senadores, pero al final hay una legislación, hay un convenio internacional, el convenio 169, donde claramente dice en algunos artículos de ese convenio de que efectivamente si un mapuche requirió por la justicia Winca su su forma de cumplir la condena debería ser de otras maneras. Aquí se vulneraron todo el derecho cultural de los peñas. Aquí nada lo que se ha mostrado ahí en la en los medios de comunicaciones, lo que ha estado denunciando la Gendarmería es verdad. Así que por lo tanto ahí se vulneraron el derecho de los peñes de poder sacarlo de, tan lejos de su arraigo, de sus familiares, de sus comunidades. No conforme a eso ellos no lo sacaron, ellos fueron torturados. Fabián Llanka tiene muchos perdigones en la pierna, todavía el Peñi no se puede recuperar bien. Este, Luis eh, Torres, que también está en la cárcel de Angol, Tiene eh, munición en, en, en la espalda y así los peñes que fueron torturados. Así que por lo tanto y eso son, son vulneraron el derecho porque al final lo que tenían arma ahí eran gendarmería, no los peñes, los, solamente los peñes tenían su güño. Pero creo que igual gendarmería cuando ellos acusan de que fueron golpeados y contrataron lesiones y no tienen ninguna una agresión, lo que sea por un güño que supuestamente ellos podían acusar. Lo que nosotros claramente estamos pidiendo acá que se han vuelto en Angol, porque al final cuando se dice de que ellos tenían privilegios, no son privilegios. Aquí debemos entender que hay un grupo de gendarmería que pertenecen a la derecha y, y cuando nosotros en la última huelga de hambre que se hizo en el año 2020, me creo, donde eh, exigimos trabajar bajo el convenio 169 que los peños deberían cumplir su condena de otras maneras, y solicitamos sacar tres peñas en el C de Victoria en la cual le hemos contribuido RUCA y cuestiones como esta, darle el carácter que debería tener si nosotros hemos seguido trabajando después de eso. Después de que firmamos ese acuerdo el 17 parece el 18 fue la de agosto, 17 de agosto llegó la diputada ahora la Navellán y así con otros diputados de la derecha en la cual querer eh, boicotear eso. De ahí se vino trabajando y hasta que el 7 de alguna manera se cumplió el plan porque al final esto lo que pasó con los peñas fue planificado. Ahí se politizó, se está politizando la institución de gendarmería. Y eso va a ser grave, ¿eh? porque al final nosotros tenemos claro en nuestra lucha que el Estado chileno tiene una deuda histórica con nosotros. Siempre hemos estado ahí, por ejemplo, contra la forestal, contra los, los usurpadores y cuestiones como eso. Nunca lo hemos ido contra de, de, de, de alguna institución. Pero si en este caso la institución de gendarmería va a salir al paso, nosotros también lo vamos a ir en contra de ellos, porque al final somos comunidades, más Mapuche estamos organizados. Si allá tampoco ellos, gendarmería, no es que ellos llaman a los peñas sino que a través de la, de, de, de la pelea, de la lucha que hemos llevado, algunos peñes han sido perseguidos y, y, y, y por intermedio del tribunal han ido para allá. Entonces ellos no, ¿por, por qué...? No tienen por qué estar, de alguna manera, juzgando a los peños o diciendo, victimizándose de que los que tienen los peños ahí son privilegios. No son privilegios, son derechos que se ha ganado. Si los peños, se, se, si se veía ese módulo ahí, son derechos, no son privilegios. Hasta aquí, momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de Nuestra América.